Euskal Musicaj de Riozar y Ratia, 100.8 FM.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 Un blog que está contigo, ya sabes, los 7 días de la semana, abierto las 24 horas en, del día, para compartir contigo las noticias, para compartir contigo los videoclips en, de los grupos de Euskal Herria y, por supuesto, también un apartado importante para la agenda de conciertos y para los carteles en, de los eh, festivales. Y próximamente volveremos a subir los eh, programas en de Euskal Música de Berriozar y Ratia para que los eh, puedas escuchar y disfrutar. Jueves 4 de abril del 2013, 5 minutos que pasan del punto de las 9 de la tarde-noche y aquí comienza, como cada jueves, Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Hoy tenemos un programa bastante, bastante completo, ya que tenemos las secciones habituales, agenda de conciertos y noticias. Y hoy vamos a hacer un experimento. ¿Qué experimento te estarás eh, preguntando? Pues muy fácil Vamos a escuchar eh, tres temas Uno de chen, el clásico la clásica balada lastana Un tema de Lord Suredoñua Y por supuesto un tema de la gente de Berriozar Marea a caballo Y después vamos a escuchar una versión de esos temas Que han hecho unas chicas a la guitarra y a las voces Son Usue, idoya Nagore... Garashi y Sonia Esas son las 5 chicas que han hecho Esas versiones de los temas De Lachen, de Lore y de Marea en versión Guitarra y versión voz Y aparte de eso, por supuesto, tendremos buena música, como por ejemplo lo nuevo de Memo, lo nuevo de Emon y eh, los nuevos trabajos discográficos de las bandas de Iruña, Sueños de Locura y Brigada en productiva entre otros. todo lo que vamos a tener hoy en el programa de Euskal Música, aquí en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berriozar y Ratia y por supuesto en internet a través de eguskiplaza.net y a través de musicaentune.blogspot.com Vamos a comenzar el programa con una banda que se formó en el verano del 2009. Una formación que se hace llamar Shiroka y que hace poquito ha publicado lo que es su tercer larga duración. El álbum Iru SZN, así es como se hace llamar este nuevo trabajo discográfico. Vamos a comenzar escuchando uno de los temas del álbum. Más concretamente vamos a escuchar el tema que abre este nuevo trabajo discográfico. El tema Es Al Saizu. Irudichen con ellos, con Shiroka, comenzamos el programa de hoy de Euskal Música, aquí en el 100.8, en Berriozar y Ratia. Nago significar Entu tequesta utak de la ría Yiña Entu nago manera Entu tequesta utak Al Saizu Irudichan Así es como se hace llamar el tema Que abre lo que es este tercer trabajo discográfico Para esta banda, para Shiroka El álbum Irun SZN Una banda que como te comentaba anteriormente Se formó en el verano del 2009 Donde pues la banda se junta Con la única intención de crear dos canciones Y tras esas dos canciones Llega el nacimiento del grupo musical Shiroka Hay que decir que la banda proviene de otros grupos como son Apurka, Isate Faltsua, Feos Pero Majos o la formación Cloratita. Como presentación publican el disco Aise Berriak y al poco tiempo de editar ese primer trabajo discográfico, Gais Kadeja el grupo y entra de su parte Pepo, que ha estado actuando en formaciones como por ejemplo Keats para dar comienzo pues a la larga gira presentación del disco. En mayo del 2011 publican el impresionante disco libro carosi en el cual pues se incluyen nueve ...de canciones y nueve cuentos cortos durante año y medio ya hasta agosto del 2012 eh, ofrecen una larga gira de plaza en plaza y hay que decir que Ekaich después de esa larga gira deja el grupo y entran de su parte Íñigo de la banda Isargi aportando nuevas ideas y sonidos al grupo es entonces cuando comienzan a preparar lo que será su tercer trabajo discográfico, disco que nos presentan ahora, este Iru SZN vamos a escuchar si te parece otro de los temas incluidos dentro de Lo que es este nuevo trabajo discográfico después de hablar un poquito de la trayectoria musical de la banda y nos vamos hasta el corte número 3 del álbum para escuchar el tema Contra Metáfora lo nuevo para esta banda, para shiroka Shirokan La metáfora, otro de los temas incluidos Dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico Para Siroka Un álbum en el cual te puedes Encontrar seis temas, además Además hay que decirte que la banda Te regala dos bonus track Por un lado la canción compuesta en en 2012 para el documental Chimeleta con la colaboración de Shagute, la banda y Skide Y con letra de Alain Martín Y por otro la canción compuesta para el festival que tuvo lugar en Londres, el back Solidarity Sound System... ...en la que participan Ayora Rentería de sea mais ...Ley de The Line, Juan Sangre de Gobernors... ...y La Yane de 121 Creu... ...con letra de Manuel Galfasoro... ...y que se grabó en los estudios gawan ...seis temas eh, propios... ...y dos eh, bonus tracks... ...con los temas, como te comentaba anteriormente... ...Chimeletak... ...y el tema mmm, de ese festival... ...Vax Solitarity Sound System... ...que se celebró en Londres... ...en definitiva buenos temas los que te puedes encontrar dentro de lo que es este tercer trabajo discográfico para la banda Shiroka. Y desde Shiroka nos venimos con la banda Memo, una banda que surge en 2003 tras la unión de los cuatro componentes actuales. Todos ellos llegan al grupo tras pasar por formaciones como Leiotican o Cuerno de Chivo. Antes de hablar un poquito más de su trayectoria musical, nos quedamos con este nuevo trabajo discográfico titulado más concretamente Libre, Responsable y Sin Excusas, hay que decir, por cierto, que la banda Memo ya estuvo por aquí, por Berriozar y Rotia, por el programa Euskal Música, para presentarnos este nuevo trabajo discográfico. Hay que decir que es un álbum autoproducido, luego te hablo un poquito más sobre él, y nos vamos a quedar, si te parecen, con uno de los temas incluidos dentro de este nuevo trabajo discográfico, el tema EIL Europa. De la cueva vamos a escapar. He visto un cadáver, pobre Alibaba El metal que era oro creí yo Solo son cadenas para mi muñón Para un pedazo tema Que te puedes encontrar dentro de lo que es El nuevo trabajo discográfico para esta banda de Iruña El nuevo trabajo discográfico para Memo El álbum recuerda Libre, responsable y sin excusas En total 15 temas llenos de punk Como puedes comprobar En uno de los temas incluidos en formato Digipack Ya lo tienes a la venta Autoproducido por ellos mismos Y con la colaboración del sello de cor Como te comentaba anteriormente, una banda que surge en 2003 y en el 2004 sale a la calle el primer disco de la banda titulado Casi Perfecto Auto Editado. Dos años más tarde, en 2006, ve la luz el segundo trabajo de estudio llamado Todo Va Bien. En 2009 fichan por la discográfica GOR y creaban la alegría de molestar. En esta ocasión hay colaboraciones importantes como la de L'Orfeón Pamplonés, la de Iván de Walixto y Peyo y Rubén de Vendetta y también a la voz está Mickey de No Relax en uno de los temas es una extensa puesta en escena de este trabajo discográfico vuelven a los Estudios K, lugar donde se fraguaron los tres discos anteriores y comienza la grabación de las nuevas canciones. Bajo el título libre responsable y sin excusas Memo vuelve a sus orígenes y el disco sale autoeditado y como te comentaba anteriormente distribuido nuevamente bajo el sello GOR, un disco que vio la luz en octubre del 2012 y en el que han participado pues componentes de la coral de Arrecife en uno de los temas y la voz de Gorka de Leiotican en otro de los temas, en total como te decía anteriormente eh, 15 grandes temas punk como el que escuchábamos el Europa o como el que vamos a escuchar ahora mismito, nos vamos si te parece hasta el corte número 13 para disfrutar el tema Zombies <risa> como Oda Ordi pasar figuras arrastrando los pies Otros como berai, la oscuridad despierta pesadillas y horror hikonosмовkitu sin fin en una habitación restos. Eman Todo marcha mucho mejor. Cuando me ve saborear la medicación. Desconectar mi mente de este mundo real. Quieren hacer un ente más normal. Vivir sin pensar. Pues ahí estaba el tema de la, de la formación de Iruña Memo, el tema Zombies, incluido dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico, que por cierto, como te comentaba anteriormente, ya ha pasaron por aquí, por Berriozar y Ratia, por Euskal Música, para presentárnoslo. Seguimos compartiendo contigo más música en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berriozar y Ratia, y por supuesto a través de Internet, tanto en Euskiplaza.net como en el blog del programa, en musicaengine.blogspot.com. Dejamos atrás a Memo y nos vamos con el nuevo trabajo discográfico de Caótico. Ya sabemos que anteriormente a este trabajo editaron un álbum en directo grabado más concretamente en plenas fiestas de Bilbo, más concretamente en la Ashtenagushia, a finales de agosto del 2010, para celebrar su décimo aniversario ahora, después de ese trabajo discográfico en directo, se han metido al estudio de grabación y editan nuevo trabajo de estudio, el álbum EH Kaling, en el cual te puedes encontrar esto que vamos a escuchar el tema, Boca de Cristal Música <risa> Esperado, el regreso para esta banda de Agurain, inesperado el regreso para la formación Caótico. Y después de aquel directo que nos dejó a todos eh, con un buen sabor de boca, ese concierto que dieron en agosto del 2010 en plenas eh, fiestas de Bilbo en la Astenagushia, ahora regresan con este octavo trabajo discográfico EH Calin, un álbum que ha sido grabado en diciembre del 2012 y en enero del 2013. En los estudios Igain en Usurbing Ligpuzkoa Por el técnico de sonido Arich Arregui Comentarte que hay grandes temas Como por ejemplo Ichegin Megiekin Recarga nuestro momento o falta de riego Temas en euskera, temas en castellano En total 13 nuevos temas de estudio Para esta formación, para la banda caótico Vamos a escuchar otro de los temas incluidos dentro del álbum Nos vamos con el tema Así es la vida Música ...que se ha juntado con un montón de gente... ...para componer lo que es este nuevo trabajo discográfico... ...ha tenido varias colaboraciones... ...como por ejemplo en el tema It's again de Giekin... ...la letra la ha escrito Albert Solari Xavier Silveira... ...y la canta Fermín Mugruzza... ...la canción Falta de Riego es de la banda La Besa... ...del mismo nombre, Falta de Riego... ...y Juan de Sociedad Alcohólica... ...canta en el tema Recarga... ...estas han sido las colaboraciones... ...estas son las colaboraciones, mejor dicho... ...que te puedes encontrar en lo que es este nuevo trabajo discográfico... ...esperado nuevo trabajo discográfico para esta formación para Caótico... ...dentro de este nuevo EH Kaling. Ahí está, va, ¿no? otro de los temas incluidos dentro de este nuevo trabajo. Así es la vida. Y de una formación que lleva ya ocho discos, eh, nada más y nada menos... ...nos vamos con una formación que, bueno, acaba de comenzar en esto de la música... ...ya que acaba de publicar su primer larga duración... Y este es uno de los temas que te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo, Pasto del Rock and Roll. ¡Qué bien suena lo que es este primer trabajo discográfico para esta formación de Iruña! Sueños de locura, recuerda el nombre del disco, rejas en el aire y recuerda temas como este que escuchamos, Pasto del Rock and Roll, porque han empezado y van a seguir a dar mucho, mucho de qué hablar. Una banda que nació en Iruña a finales del 2008 con un estilo propio y numerosas influencias rockeras del panorama nacional, e internacional, canciones como Pasto del Rock and Roll que estamos escuchando, Noche de Paro y Adictos son un buen ejemplo del estilo de este grupo. Hay que decir que han estado actuando en lugares como la Sala On-Off, la Sala Totem, las fiestas de Baranyain, fiestas de Obanos, además de numerosos bares de Iruñería. También comentarte que sus componentes son David Cabero a la guitarra y a las voces, Luis Cabero al Bajo Aritz Salasivar a la batería y Andrés Verano a la guitarra corista Y hay que comentar que ahora presentan lo que es su primer larga duración Rejas en el aire Y por supuesto, como no podía ser de otra forma Se pasaron por aquí por Euskal Música, por Berriozar y Ratia Para presentarnos este su primer larga duración Rejas en el aire Con temas como este que vamos a escuchar Otro de los temas incluidos dentro de este primer larga duración Me estoy matando Música TEMAS DIFERENTES A LO QUE ES EL RESTO DEL DISCO COMO PUEDES COMPROBAR YA QUE HAY UNA SECCIÓN DE VIENTOS LA SECCIÓN DE VIENTOS DE Íñigo Gorriz al trombón Y David Verano del montor pintor al sexo EN ESTE TEMA ME ESTOY MATANDO UNO DE LOS TEMAS, DIGAMOSLO ASÍ, MÁS eh, FRESCOS, MÁS alegres DEL DISCO YA QUE CAMBIAN RADICALMENTE LA HEGEMONÍA DEL GRUPO, LA HEGEMONÍA DEL DISCO Un tema un poquito más escano, un poquito más festivo para poder sentir... Sueños en de locura, David, Andrés, Luis y Arich Un cuarteto que acaban de publicar lo que es su primer larga duración Y un disco que está y va a dar mucho, mucho, mucho de qué hablar para este cuarteto de Iruñaz Oye, ya sabes que sigues en la sintonía de Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM y cada jueves entre las 9 y las 11 de la noche en riguroso directo y cada fin de semana entre las 7 y media y las 9 y media de la noche en en diferido, en redifusión te traemos todo lo mejor de la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en tu programa Euskal Música Música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 Son los 10 temas para esta banda para Sueños de Locura dentro de lo que es su primer larga duración. Y dejamos atrás uno de los temas más festivos de lo que es el nuevo trabajo discográfico de la formación de Iruña, Sueños de Locura y seguimos con música festiva ya que nos vamos con la formación Emon, una banda que nos llega desde la localidad Gipuzcuana de Vergara, una banda que comenzó a darse a conocer en esto de la música en la primavera del 2007 y que ahora regresa con nuevo trabajo discográfico, con FET Coloree temas marchosos, temas alegres que nos hacen disfrutar, que nos hacen bailar, que nos hacen saltar en las gaupasas y en las fiestas y en los conciertos en los que da esta multibanda Escuchamos uno de los temas incluidos dentro del álbum, el tema titulado más concretamente dagoki Kizuna y luego te cuento un poquito más de esta banda Música Zerri baten ametzak justiziak lapurtua Herri baten iluzioak indarrez iziltzen dira Ametzak ametz direla askotan ezaten dute Esanak esan da ere agian egia hote okizuna skatu ere farbatekin nozeno you got a su ukari ja aljanda GIGAREN NAFERA ANKAZGORA ETEN GABE LEHEN BAILEN IZAN GAITEZEN GURE BURUAREN GABE Iparra, dreta, egoa, elkartuz herri bat sortzen Tizkana, loratuz, bizia, irria, izkuntza, lanzen IRRI FARBAR ga me comentaba anteriormente una banda que comenzó sonadura musical en la primavera del 2007 Y hay que decir que, pues al principio al no tener repertorio propio, pues eh, tiraban de versiones, pero en el año 2010, con la mente en su primer disco, comienzan a brotar las canciones que darán pie a su álbum eh, Pistuerría. Los directos se suceden y suben como la espuma en la fiesta de la cerveza. el 2011 vuelan nada más y nada menos que a Londres y a Italia y a, a la vuelta, pues eh, de esos eh, festivales eh, vieron que era hora para empezar a pensar en las canciones que irían en el segundo disco, reflexiona un poquito, le dan un poquito de fuerza y aquí está este nuevo trabajo discográfico para esta banda, para Emon, dentro de este álbum Confetti Colore, editado por él, el sello discográfico Vaga Viga, son 12 temas todos ellos en euskera y todos ellos muy, muy festivos una multibanda, como te comentaba anteriormente compuesta por Eneko a las voces y a las guitarras por Arich a la triktrisha, por Ekaich a la batería, por Isusko al trombón, por Andoni a la trompeta y por Ander al bajo, es decir, un sexteto Que va de fiesta en fiesta Que nos hace disfrutar Allá por donde va y que seguramente Nos lo va a hacer disfrutar con este Nuevo trabajo discográfico con color Y con temas como este que vamos A escuchar, ala por ahí, sí sí Así es como se hace llamar este Nuevo tema que se incluye Dentro de este nuevo trabajo discográfico Para la banda Emon Música Zerateko jaioan nintzen Baina musean nintzen alegin zen urte pasa eta xoxi gabe naizela Lastima ez zetik joan nintzela Etxas etxe aldizkariak zaltzen Amonak bakarrik eroten zuen Zerateko jaioan Alabe alde bat eskaini nion unean, zenko akonagroa zantidan. Gazte, hizas personal, munabautugaldota, so asto bat zer. Oh nae zorrita gai handientzen nientzaakolan ikote zuten begirarata bateeta bizgarrean bi kolpez Honako hau erantzun zidaten Gatenen biz datasuna Nun auukazu galdetan zuazto battzen da ona etorri da daukazu ango denndela Pastelero, pastelero, hori zango da nire urren gola da Pastelero, pastelero, eskongai, manoa alaporai banoa alaporai Gazte, biziz aletazuna, gondaukatzu galduta, soaz topatzea Ka zuz zu astu bat zugar. Ona e zorrita eta ukazu, gizarro bentela. Bano hauera.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 Blonx aldeko ha Pauso bariñez New Yorken barnantzio ha Stop policia Actúa. Así es como se hace llamar uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico para ETS para Entor Sarmiento. La banda Entor Sarmiento hasta el año 2007 se compone como un trío batería, bajo, guitarra que factura punk rock y bueno, después de eh, editar algún que otro tema ficha una sección de metal, trompeta y trombón y se decanta hacia un sonido más ska-festero. 2008 ETS autoproducirá su primera maqueta disco compuesta de seis canciones. Con su primer disco llegaron los directos en su mayoría por árabe y hasta la fecha han sobrepasado la cifra de 80 directos ofrecidos. Después de editar en el 2008 su primera maqueta disco, ahora regresan con su primer ya larga duración Hacia la Luna, un disco que ha sido grabado y masterizado por el señor Dani Díez en los estudios Sono Visión Rock en Locroño La Rioja y un álbum en el cual, por supuesto, ha habido un montón de grandes y buenas colaboraciones, como por ejemplo las voces de renombre de Iñaki Ortiz de Beta Garry, voz en el tema Garrash Yucatua, Enrique Villarreal el drogas que canta en el tema Díselo Ya, Quique Loza que mete la voz en el tema Nortasungaldua y El Chalapartari Dani de Ayala Que aporta sus toques en la canción Del Araman Euskaras Del año pasado eh, ese fiesta a favor de las Icastolas de Áraba Vamos a seguir escuchando si te parece Otro de los temas que también te puedes encontrar Dentro de lo que es este nuevo trabajo Antes escuchábamos el tema Ahora vamos a escuchar el tema Musikaren Doñuan Musikaren erotik, sortutakoa, azaldue dizinesko sentimendua, musikaren hitzalean, dantzalekua, musikaren doñua. olouran iragin bezala, gure barneko briñak konpozala, Azaleko liskarretan, laguntza askoa, musikaren doinua! Zeskou aukera sortza Emusio sortza De la música de ETS, de la música del de Tom Sarmiento, nos vamos con un señor que seguramente, aunque sea por lo menos una canción de él de su trayectoria musical seguramente la has escuchado. Hablamos, claro, de Fermín Mugruza, que es un cantante instrumentista y productor musical nacido en 1963 en Irún y hermano de los también músicos Íñigo Mugruza y Javier Mugruza. Ha sido definido a Fermín Mugruza como una de las figuras más influyentes y carismáticas del panorama musical vasco. Comenzó su carrera musical fundando junto a su hermano Íñigo el grupo musical Cortatu, que seguramente ya lo conoces de sobra, uno de los grupos más importantes dentro del de ...denominado rock radical vasco y pionero sin introducir el ska y el dupe en el panorama musical vasco. En el grupo, Fermín se encargó de tocar la guitarra y cantar como voz principal. La mayor parte de los temas del grupo fueron compuestos por los dos hermanos. Cuando Cortatus se disolvió, formó de nuevo junto a Íñigo y Kaki Arcarazzo el grupo de rock Negugorriac... ...que ha sido calificado como uno de los más importantes de los 90. Fermín Muguruza dejó a un lado la guitarra y se convirtió en la voz principal... Junto con sus compañeros de grupo fundó la discográfica esan ozenki records para actuar siempre pues de dentro del marco de la autogestión ya que dentro de esa eh, casa discográfica pues eh, editaba sus eh, trabajos como negu gorriak después de disolverse la banda eh, negu gorriak comenzó su carrera en solitario eh, pues eh, practicando un estilo de fusión con elementos eh, de ritmos latinos eh, como por ejemplo el rock el hip hop el funk el soul el drum and bass y pibb votando alrededor del reggae este señor Fermín Buruza ha colaborado con muchos artistas de talla internacional como pueden ser Manu Chao, Banda Basotti, Obrin Paz Sampara paranoia Albert Pla Zepda, Desorden Público o Reincidentes, ahora en el año 2013 edita un recopilatorio con sus mejores canciones desde 1999 hasta este año 2013 en el disco te puedes encontrar 18 temas, dos de esos temas son inéditos el álbum se hace llamar fermín gruza radar fm 1999 2013 y en él pues eh, te puedes encontrar temas como los clásicos run eh, el tema du manifest el tema por ejemplo la línea del frente de cortatu que luego lo vamos a escuchar o también está por ejemplo el tema big beñat un tema que seguramente seguramente lo conoces de sobra lo que vamos a escuchar es eh, el tema titulado más concretamente ver con la La colaboración de Zebda, así que nos quedamos con él, nos quedamos con Fermín Mugruza y después de haberte dado toda esta chapa de un poquito la trayectoria y el comienzo de Fermín Mugruza, lo mejor es escuchar la buena música de él y la buena música que se incluye en este nuevo trabajo discográfico rispondo elta ca fatta al de azione em mondoan casonetan alla fagnan vil pongara a californian perde parta ternal tu isena per tantu con ispertiña coroitos hartu emanique si sanaren i senisen akeriker as랍 dela ya astu cafe cagyoneta na bestuko dobu senzolta sunas postas unas o ya sea al cola cazera ammo pere pere pere pere pa per per per per par être berbère, juste une identité, quelle de dignité pas besoin de pitié. Un petit bout d'histoire, un peu d'humanité, beaucoup de mémoire et pas minorité, non? dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico de Fermín Mubruza Radar FM 1999-2013 que lo editó el sello, bueno, lo editó eh, salió a la venta a través de el periódico Garam eso sí está por supuesto la discográfica que lleva Fermín Mubruza talca Talcán Berber, uno de los temas incluidos en este álbum Y por cierto, ya que ha sacado disco Por supuesto, también va a hacer una gira Que le va a llevar eh, Por fuera del estado Y también por aquí, por Euskal Herria ¿eh? Como por ejemplo, esta gira Fermín Mugruza contra Cancha Numurtour 2013 El 1 de junio Estará en el rock En Burlata Junto a Berricharra, que entre otros Berber Y el 22 de junio estará en Tutera en la Plaza de Toros, dentro de los actos previos del Nafarroa Onies, o sea que aquí en eh, Nafarroa, los, eh, lo podemos eh, ver lo podemos disfrutar, el día 1 de junio en el Ator rock entre Burlata y Atarrabia, y el 22 de junio en Tutera en la Plaza de Toros, dentro de los actos previos del Nafarroa Onies esta gira que ya ha comenzado de Fermín Mugruza, contra cancha No More Tour 2003 y nos vamos con un clásico, un clásico Eh, que lo cantaba eh, Que lo tocaba Y que lo daba todo Encima del escenario Este gran tema de La Línea del Frente ¿Quién no se acuerda? ¿Quién no se acuerda de los Cortatú? Pues aquí está dentro de este álbum El tema La Línea del Frente <risa> I'm Kingston, Jamaica, representing to your consciousness. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado a pasar a mi lado porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. A alguien se lejos. Oye quedar en la barricada a las tres a las puertas de la victoria quisiera conocer Ya esto te tu mente para encontrarnos en la línea del frente salta una valla dobla una esquina en cualquier adoquin está la primera línea siamo a festa calapsia e flat e becana o algo figa mannaga tudibono ja es el rock Ponte la línea del frente que se note, que estás presente. Es la línea del frente que se note, que estás presente. Es el reggae. De la línea del frente que se note, que estás presente. Es la línea del frente que se note, que estás presente. Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Ya vivir en la línea del frente te quiero y quedamos en la barricada las veces con las fuerzas de la victoria hala amanecer siempre me ha interesado esa que que emplean los rastas hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas Food, food, your, your food, yo be to right, good. Yo. Es It's the line that you notice, that you're present! It's about mine, it's about mine, but time it gets possible, man Piece the apple, piece the crayon, piece of the sweet cloth, man Man go match off design, let's we collapse, yeah And the whole world collapse, and the club goes on Every minute of the Barty old dog, you all did it you won't be gone and we if it be I got need the most if I can't take you key la línea del frente tema incluido dentro de este álbum Fermín Mugruza Radar FM 1999 2013 un álbum que como te comentaba anteriormente salió hace ya unas el fin de semana a través del periódico Gara y que eh, ta, aún lo puedes conseguir en la página web del periódico Gara y también lo puedes encontrar a través de la página web de Fermín Mugruza antes de seguir eh, escuchando otra cosa eh, recordarte ese esa gira que ha comenzado de Fermín guruza y que el día 1 de junio estará en el la rock en Burlata y el 22 de junio estará en Tutera en la Plaza de Toros dentro de los actos previos del Nafarroa Onies. Dicho lo cual nos vamos ahora con nada más y nada menos que una formación que hace un montón de estilos musicales que te hacen bailar. Hablamos de la formación de Iruña Bricada Improductiva que por supuesto, sí, sí, también se pasó por buscar Música, por Berriozar y Ratia para presentarnos Este es su álbum titulado más concretamente Manos arriba y es que En uno de los conciertos que tuve el privilegio poder asistir Estábamos toda la noche en el concierto Con las manos arriba Porque encima del escenario esta gente Es impresionante Con temas como este, un trago más La música de la banda de Iruña Brigada Improductiva es un día cualquiera Me levanto en Madrid La gente piso mi cama Pues al metro quieren subir Cojo mi perro, cojo a mi cosas Otro día a pedir Por las calles de este barrio Que ya no nos quiera aquí so. Sardinas y un cartóndero partía El menú que cada día ofrece esta ferra vida La suerte voló a trogar el día que yo nací Mírame que estoy aquí, a escasos metros de ti diluña reunión brigada improductiva con temas como este que estamos escuchando un trago más y con la colaboración de por ahí por ahí por ahí Mariano Rajoy zapatero y toda su gente que sale por ahí en las voces del tema La banda compuesta por Héctor a la batería y a las percusiones, eh, por Héctor Tuey al bajo, por Álvaro a las guitarras, por Miquel al trombón, por Sorela la trompeta, por Daniel la voz, al violín y a los teclados y por Morrás al... A la voz y a las acordeones, un disco que ha tenido buenas buenas colaboraciones aparte de la de eh, Rajoj y Zapatero en este tema, también colaboran Carlos Colina al piano en Sin Bandera y Videgorría Porres que hace el rap de Nuestra Voz, e Kaich al boca en el tema eh, ¿A qué lugar?, Fernando colabora en el tema ¿A qué lugar? y Videgorría Julen con el pandero en el tema ¿A qué lugar?, Rubén hace el pregón del tema ¿A qué lugar? y también la colaboración de Iker Piedrafita las voces en el tema Más alto que las estrellas, un álbum grabado en el sótano en septiembre del 2012 y aquí está, ya lo han presentado por varios bares de Iruñerria y atentos porque próximamente lo estarán presentando nada más y nada menos que junto a Vendetta y nada más y nada menos que en la sala Totem de Atarrabia, ahí es nada, dos presentaciones importantes para dos grupos importantes como son Vendetta que acaba de publicar su nuevo trabajo discográfico y Brigada Improductiva que acaba de publicar su primer larga duración, manos arriba vamos a escuchar, si te parece otro de los temas que también te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo discográfico Eres la caña, y recuerda que estás en Euskal Música, en la sintonía de Berriozar y Ratia, en el 100.8 de la FM, y también recordarte que estamos contigo en directo cada jueves de 9 a 11 de la noche, y cada fin de semana en diferido, entre las 7 y media y las 9 y media de la tarde, Brigada en productiva Eres la caña Primera vez En aquella barra del bar Era rubia y espumosa No de mucha calidad No creía en el amor Pero entonces ocurrió <risa> Cerveza, cerveza, cerveza hoy te canto esta canción Caí rendido a tus pies por tu imagen tu frescura amargaba tu sabor Hataaba tu textura Un oh, no solo me sirvió. Ba a cantar con voz muy fuerte Viva tu moda cebada Que me corre por el vientre Anda y sácate otra caña Y él con tu gente Le gustas a los obreros pescadores, proabanderos, carpinteros, te hace los propios suspiros de todo el que moja sus labios con tu inconfundible aroma, sabe pintar diótembrado, volverá rosa su boca, de perra, de verdad, cerveza, y un a ti con los colegas la guarra, la buena, la me voy de jugar suca buena de juego y de pena y brindo por ti me ofrecen mierdas, guarra, y no más quieras si uno tú me haces feliz yo quiero ser alemán basta siempre junto a ti yo quiero ser alemán basta siempre junto a ti. Pues ahí estaba sonando uno de los temas incluidos dentro de lo que es ese nuevo trabajo discográfico, primer trabajo discográfico para la banda de Iruña, Brigada Improductiva. Y de la música festiva de Brigada Improductiva, nos vamos a repasar la agenda de conciertos para los próximos días y las noticias más destacadas de la semana. <risa> escuchas Euskal buscar música en el 100.8 de la fm berriozarari ratia en internet en euki y síguenos a cualquier hora los siete días de la semana en música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 Así es, comenzamos el repaso a la agenda de conciertos y a las noticias más destacadas de la semana. Comenzamos con esto último, con las noticias más destacadas de la semana, ya que tenemos una y bastante importante... Ya que el grupo vizcaíno de Hardcore Melódico No Compli ha publicado su primer trabajo discográfico. Por problemas económicos no ha sido posible editarlo en formato físico, pero está disponible en internet para todo el que quiera. Lo podéis descargar desde Mediafire y la descarga incluye el disco y las letras de las canciones tanto en euskera como en castellano. Hay que decir que la banda No Compli es un grupo que nace a finales del 2005 Gracias a Alex, Julen y Arich Impulsados por influencias musicales del mundillo del scat Como por ejemplo Millen Collin of Spring o la formación Knobbs Eh, ...se empiezan a acercar cada vez más al hardcore... ...en 2006 entra Dani al grupo como bajista... ...y con él entran en Musicadero Musical Carte A... ...con ganas de empezar a hacer temas y meter ruido... ...y en mayo del 2007 saltan por primera vez al escenario... ...en el gaste Eguna de la localidad de Zaya... A partir de entonces no han dejado de tocar en conciertos. En 2009 empiezan a grabar una maqueta autoproducida, pero tuvieron problemas porque no tenían ni idea de manejar los programas y lo tuvieron que dejar. En junio del 2010 consiguen grabar algo en serio, un par de temas, con la banda Crater y ahora editan su primer trabajo discográfico Kamikaze hay que comentarte que aquí en Euskal Música ya tenemos el disco por lo tanto la semana que viene escucharemos dos de los temas incluidos en el primer larga duración de esta banda de la banda vizcaína No Complim Y nos vamos ahora, si ¿sí te parece después de esta noticia interesante, el primer larga duración de No Compli, nos vamos con la agenda de conciertos. Comenzamos con el sábado 6 de abril, donde las bandas Emon y Vizardunak estarán en la sala Pagoa de Oiartzun a partir de las 11 de la noche. El jueves 11 de abril tendremos a dos bandas, a Emon y a Vendetta, en el Gasteche de Gasteiz a partir de las 9 de la noche. Un día más tarde, el viernes 12 de abril tendremos a la banda Kelau en el bar Banaco de Onda ribia a partir de las 10 y media de la noche y atentos porque el sábado 20 de abril Tenemos a dos bandas que banda que van a dar mucho de que hablar encima del escenario y que nos van a hacer bailar y disfrutar como son las bandas Brigada Improductiva y Vendetta que estarán descargando sus eh, nuevos trabajos discográficos a partir de las 10 y media de la noche en la Sala Totem. Las entradas a la venta anticipadamente en los lugares habituales al precio de 9.5 9,5€ y si quedan algunas... Pues el día del concierto a 12 euros en la taquilla de la Sala Totem de Atarrabia. Y nos vamos con cuatro chicas de Iruña, nos vamos con las Valium, sí, sí, que siguen de gira con su nuevo trabajo discográfico y nos han mandado por correo electrónico tres fechas. Una el 19 de abril en el bar Aquelarre de la Chantrea, otra el 2 de mayo en la Peña Armonía Chantreana dentro de las fiestas de la Chantrea y otro concierto el 7 de junio en la Peña Rochapea dentro de las fiestas de la Rochapea. Pues hasta aquí la agenda de conciertos, hasta aquí las noticias más destacadas de la semana. Ya sabes que el próximo jueves volveremos a compartir contigo más noticias y más eh, conciertos que se vayan sucediendo y que tú también nos lo puedes mandar a través de euskalmusicairratia.hotmail.com Ya sabes, te puedes poner en contacto con nosotros a través de ese correo electrónico y nos puedes mandar pues el concierto que vas a celebrar en el bar, en las fiestas, en... Cualquier sitio, euskalmusikairatia.com Nosotros que continuamos y ahora vamos a hacer algo interesante, ya que como te comentaba al comienzo del programa, vamos a experimentar un poco con varios temas. Lo vamos a hacer primero con, el, con la balada de Lachen, el clásico Lastana, que después, que después lo vamos a tener... En una versión de guitarra y voz No te digo nada más Primero vamos a escuchar, si te parece La canción de Lachen Incluida dentro del álbum eh, Consciencia a la infernua Segundo trabajo que sacaron esta banda Y luego te digo lo que vas a escuchar después ¿Te parece? Pues venga, vamos con ese clásico Vamos con esa balada Música Un clásico donde los hallan de esta banda de latchen que está incluido dentro de ese álbum, Conciencia a la Infernoa. Nos hemos ido un montón de años atrás para poder disfrutar y para poder saborear este clásico, lastana de manos de Lachen. Y ahí viene el experimento, ya que Usue, Eta y Doia también cantan esta canción. Esta canción de Lachen Lastana Pero un poquito más tranquilita que ellos, que Lachen Ya que solo con voz y con guitarra Así que si te parece vamos a poder disfrutarla Vamos a escuchar este clásico de Lachen Lastana Ahora un poquito, como te comentaba anteriormente, más tranquilito, más relajado, con solo voz, con solo guitarra, con esta versión que hace Usue y idoya de este Lastana. <música> Esa versión del clásico La Astana del H De manos de Usue Eta Y Doja a la voz Y a las guitarras Nos vamos con otro experimento Y lo vamos a hacer Con otro clásico Pero ahora De manos del OR El sure Doñua Música isimo buenísimo, buenísimo este tema que escuchamos aquí la sintonía al 100.8 en el programa Euskal Música Suredoña de manos de Lor y Nagore Aispurua y Garache Inchauspe hacen la versión de este clásico de Lor Suredoña con guitarra y con voz escucha porque merece la pena Pues ahí estaba la versión de... que ha hecho Nagore Igarachi del tema Sure Doñua de la banda Lore. Y no podía faltar, ya que hemos escuchado a Lachen y una versión de Usuay a el clásico de Lore con la versión de Nagore garachi que acabamos de escuchar, pues no podía faltar un clásico, por supuesto, de la formación de Berriozar Marea. El tema a caballo. de esos buenos temas incluidos dentro de ese gran trabajo para la formación de Berriozar Marea y de la mañana, que no el tema a caballo aquí en la sintonía de Berriozar y Roti en el programa de Euskal Música que está ya casi casi casi finalizando ¿eh? se nos van las dos horas volando Y es que ya sabes que te promos para ti lo mejor de la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales en directo los jueves de 9 a 11 de la noche en redifusión en diferido el sábado y domingo de 7 y media a 9 y media de la tarde noche. Ahí estaba la música de Marea a caballo y aquí está la versión que hace a la voz y a la guitarra ella solita, Sonia, de este tema. Música Esa versión de Marea del tema A Caballo de Sonia eh, Son canciones que las he sacado a través de Youtube Tanto la canción de Usue e Idoia con el clásico Lachen de la Astana. Tanto la canción de Nagore como garasi eh, ese clásico de Lord Sure Doñua O como este esta versión del tema de Marea a Caballo de Manos de Sonia Nosotros que ya casi casi estamos concluyendo el programa de hoy Música Se sabe bien al final. ¿Quiénes disto quiénes? Un programa en el cual hemos escuchado a Siroca, a Memo, a Caótico, a Sueños de Locura, a Emon, a ETS, a Fermín Gruza y a Brigada improductiva. Me fui para Os hemos dado a conocer la agenda de conciertos y las noticias más destacadas de la semana y la última parte del programa pues os hemos traído esas versiones de esos clásicos tanto de Lachen como de Lore como de la formación de Berriozar Marea. No sé si fue buen y ahora nos vamos con ellos, nos vamos con la banda Dida y este álbum Criminal Bad Un álbum en el cual te puedes encontrar 8 temas cañeros y contundentes Como este que estamos escuchando, el cuarto corte del álbum Inferno Hola. Volvemos el próximo jueves, eso sí, con entrevista en directo, si todo sale bien, si no pasa nada, vamos a tocar madera, estará por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música, la vocalista de la banda Lambretos, banda de tutera, que acaba de publicar su nuevo larga duración, y que lo dicho, el próximo jueves tendremos por aquí a la vocalista, a Emma, si todo va bien, vamos a tocar madera, para que nos eh, cuente un poquito más ese nuevo trabajo discográfico que acaban de publicar publicar También un poquito la trayectoria musical Y por supuesto también A ver si nos cuenta Los conciertos que tienen Para presentar ese álbum Un pedazo, por cierto, álbum Que la semana que viene también Os lo presentaremos y os lo desgranaremos Aquí en Euskal Música En Berriozar y Radia Música Dicho ya, casi casi lo que vamos a tener en el programa de la semana que viene. ¡Nos vamos! Gracias por estar ahí, es Esquerri Casco, una semana más A todos los que nos siguen a través de el 100.8, a través de Berriozar y Ratia Y por supuesto a toda la gente que nos siga y que ya sé que es bastante A través de internet en egusquiplaza.net y a través de musicaengine.blogspot.com Sobre todo mandar un saludito a la gente de Tievas Que jueves tras jueves nos sintoniza a través de internet Lo dicho, nos vamos hasta la semana que viene a pasarlo bien y nos vamos con este Sorguín Gagua, un tema de la banda Dida. ¡Agur! ¡Hasta la semana que viene!